Danny MC. MC Junto a Silvia m e r t i s s í s í así es,、sí, sí, es. MCM Productions, MGM Productions. Y, esto dice, y esto dice Llena de gracia Llena de gracia Para nuestra madre Casaré, ciudad de Galilea, comienza la historia para que usted vea de una joven virgen comprometida q u e matrimonio para vivir toda una vida. Al sexto mes el ángel Gabriel apareció, le dijo: Alégrate, el Señor está contigo. Por gracia del Espíritu, mi hijo d a s a luz. Hijo del Altísimo, como nombre Jesús, probablemente ella no entendía nada. h u m i l d e d i j o del Señor, seré esclava. En Lucas 1, 26, la Biblia lo narraba: Es mami de mi Cristo, es fiel a tu nada. Lo Que el que se formó, María la prometida de José se embarazó. Cuidado al juzgar, el espíritu engendró. Dicen e l l a vio talento, n o b l e corazón. José por l o d i v i n o extendió y la apoyó. Salieron de Galilea escondidos y huyendo. La vida del bebé estaba corriendo peligro. Llegaron c a z a d o s a Belén buscando asilo. Allí nació, lo educaron c o m o l o s p r i s c í p u l o s y consejos de su mami. Fueron decisivos, criado con ternura, con mucho amor. Bendita María, madre del redentor. Muchas gracias, Silvia, por permitirme este privilegio. Que Dios te bendiga. Y eso fue poniendo un poco de nuestra fe. Un poco de nuestra fe.